Bueno,、eh, un, un partido que no pudo terminarse por, porque un accidente casero. Doméstico, este, doméstico exactamente. Pero, ¿qué, qué, ¿qué pudiste sacar de este casi tiempo y medio, cuarto y medio, mejor dicho? Lo, lo mejor es la actitud y haber, haber transmitido en las primeras prácticas una, una forma de, de, de jugar, de defender, sobre todo, que estoy, estoy muy contento, positivo de las primeras. De、eh, estos primeros 18 minutos, 17 minutos, la forma de defender, la actitud y después este, saber que cada uno ya va entendiendo el rol del otro. Y, y, y de los extranjeros que de estos primeros días, los que tuviste o los que tenés hasta ahora, ¿qué, qué fue lo que viste? ¿Cómo me los puedes analizar? Eh, Maurice eh, es el que más este, nos va dando lo, lo que uno quiere en la posición donde l juega. Porque a pesar de, de ser flaco, es fuerte, sabe jugar la bola, sabe jugar un o contra uno frontal, tiene un, un lanzamiento muy respetable y, y le gusta, gusta lucharla a todas. Y también entendió porque uno la indica, pero es muy difícil que en el poco tiempo sepa quién es Tomás en el equipo, quién es en sus, sus bases y cómo jugar con ellos. Eh, los demás estamos tratando de, de, de, de adaptarlos,、eh, sobre todo a, a Q Campbell,、eh, que va a ser el equipo. n ¿no? El otro es prueba. ¿El otro chico? Sí. Pero lo vi fuerte físicamente, lo vi intenso. Muy bien, pero, pero obvio, vino en una posición que por ahí nosotros no estamos en la búsqueda. Hoy, hoy a vos te, te, te puedo y adelantar a porque vos te lo mereces, porque sos el número uno en basket. nosotros... Eh, cerramos un, un alero, Steve Stay.、Eh, hoy recién, la verdad,、eh, demoró. Hemos trabajado mucho, este, la directiva trabajó muchísimo, el, el manager también. Y las demoras, los contratos que vos lo sabés, al final de cuentas, nos atrasó y llegará a España. Y se cerró un, un alero de dos metros que va a ser el tres y, y juega muy bien el c u a t r O sea, vas con cuatro extranjeros. Voy con. y se sumaba e l delicio el angueleño en Madrid. Ahí son cinco. Ahí son cinco. Van a participar los cinco, pero en realidad del equipo son cuatro. ¿Y cómo están los chicos? ¿En qué realidad te encontraste? Hemos visto, bueno, en estos poquitos minutos,、eh, si bien es cierto que la temporada pasó también lo vimos: físicos grandes, chicos que, que están tratando de crecer, sumado a ellos, tres chicos que ya no son tan chicos: que son Barral,、eh, San Sotera y un poquito más joven su origen, pero que ya tuvieron paso por, por la Liga Nacional. El tema es, Fabián, que yo ya desde el primer día que hablé con ellos individual y, y como trío, les dije que para mí ya no son más chicos. O sea,、eh, el club decidió, yo acepté el desafío de que ellos este, son la imagen fuerte del club y les pedí mucha competitividad entre, entre Fernando y, y Pepo.、Eh, creo que tienen muchas cosas para dar y, y muchas cosas para crecer. Físicamente han hecho un trabajo bárbaro, los veo. Lo v e o muy bien, y Tomás absorbiendo lo que, lo que el club le ofrece y lo que él se merece por lo que viene haciendo temporada tras temporada, de, de, de tomar una, una situación cuando vos empezás a ser líder. y, y Tomás lo, lo absorbe, lo ha nombrado capitán y lo, lo van entendiendo. Pero eso sí, tenedlo claro y me conocés que no lo voy a tratar a ellos co como chico. Sabes s que no soy tan p a r t i c i p e de U23. U20, U21, no, no, son jugadores de básquet con, con diferencia de, de madurez mental y de juego. Después el físico lo aportan ellos y las la decisiones en la cancha lo toman ellos. Entonces,、eh, creo que están para, para grandes cosas y es paso a paso ir mejorando. Este, cada, cada entrenamiento, no cada día. ¿Cuáles son los objetivos digamos, que se propusieron? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus,、eh, tus metas también? Porque dentro de los objetivos del club, también el entrenador, que es el que está el día a día, tiene objetivos、eh, inmediatos, un poco más largos. La liga te da esa oportunidad de, de poder de estar en la búsqueda permanente. n o lo, lo primero es dentro de lo que el club propone: el, el desarrollo, de. por sea, e Separemos, ellos no son chicos los tres que nombramos. Los chicos son los que vienen y, y la muestra es un poco lo que vos viste hoy para, para que le cuentes a, a la gente. O sea, en, en 17 minutos creo que habían jugado 10 u 11 jugadores, de los cuales jugó Cocha, jugó Berra,、Gotti. jugó b o r o t t i jugó Ibarra. Entonces este, van a jugar, van a participar y conmigo yo se lo dije: cada minuto se lo ganan en el entrenamiento porque los quiero. Competitivo y es lo que el club quiere, y entonces des desarrollaremos lo máximo para que ellos este, se sientan más confiables jugando en una liga nacional nuestra que cada día este, es más dura, es más competitiva, se juega fuerte. Y algunas veces、eh, lo que insisto es que tenemos que tener un, dos o tres buenos jugadores para que ellos. Eh, Mejoren y, y la responsabilidad mía de entrenador es no equivocarme en lo posible en qué momento los pongo, con quién los pongo, para que este, se sientan muy confiados. Yo trato de pasarles lo, lo que uno aprendió porque tuve grandísimos entrenadores: o sea, jugar bien es defender bien. Es tener actitud y no perder pelotas. Eso es, eso es jugar bien. Porque por ahí, si a un chico le pone la presión de que jugar bien es hacer 10 puntos, 20 puntos, tiré, hice tantos puntos. No, para mí, está iniciando un desarrollo. Eso es jugar bien. Eh, ¿Y cómo lo tomas vos? Porque venís de dirigir un equipo de gente grande, este, o dirigiste un equipo de gente grande en la Liga Nacional con la Atena de Córdoba, este, con, con mucha experiencia, con un vestuario completamente diferente. Pasas a otro lugar,、eh, quizás no, si bien conocido, pero no tan común dentro de lo que es el básquetbol argentino, con, con una cantidad de chicos jóvenes importantes. Lo, lo, lo comparo con, con, con las dos situaciones que estuve alguna vez. En el país con, con, con Peñarol tuve dos situaciones en, en el ...en el 2000 me parece y otra 2006 cuando me tocaron Marta Lauría, Ale Diez, Pepe Muruaga que eran jóvenes este, y acompañado por dos o tres grandes jugadores. s Pittman era joven también, pero acompañado por Osborne, Mikula que, y, y, y Manu Locatelli que ya era un poquito diferente, pero eran todos jóvenes.、Eh, entonces lo comparo con eso. O, Con mi situación de, de Minas en, en, en Brasil, donde se basaba la sub-22, en el que fuimos subcampeones, pero la base era sub-22, jugaba este chico Danilo, que vos venís de verlo en, en Salta,、eh, y con dos o tres extranjeros. ¿Qué es lo que pienso que va a ser diferente? Que, que es, creo, tendría que repasar, pero creo que la, no, no es la primera vez que dirijo cuatro extranjeros, pero creo que si cuatro. Creo que sí, porque nuestra liga fue tres máximos siempre. Eso es lo que、eh, me va a, a exigir más en el tema. Jóvenes,、eh, saquemos los tres que te dije. Jóvenes、eh, y, y de los americanos que vienen, algunos son jóvenes y algunos con primera salida de, de su país, pero ellos tienen que sentir la importancia que son diferentes y no de, no de salario, que vienen a darme más que lo que yo quiero desarrollar. Quizás eso es. Esa armonía, ojalá que no me lleve mu mucho tiempo porque hay que, conseguirlo, hay que conseguirlo rápido. ¿Qué te puede aportar esta gira por, por España,、eh, enfrentando equipos que son a priori mucho, después son 5 contra 5 y los partidos hay que jugarlo siempre. Pero a priori vas a jugar contra equipos de la Liga CB que son más fuertes que el tuyo, así que y vas con un equipo sin tanta experiencia? Lo, lo primero se lo digo todos los días a los jugadores, ojalá que ellos. Eh, en el avión, tomen conciencia a dónde vamos, porque por ahí yo lo veo que ha hablan con demasiada facilidad. Y lo que acaba de hacer el club de conseguir una gira tan importante、eh, yo me lleva a retroceder. A mí, cuando era jugador, uno deseaba tener un, una competencia de esto. Ojalá que tomen、eh, en su piel la oportunidad que tienen, no solamente para competir con los mejores jugadores de Europa. Con los mejores, jugadores, mejores equipos de, de España, sino para entender que cada segundo en dentro de la cancha o mirando es para, para mejorar, porque esa competencia es de lo que FIBA debe ser algo de lo máximo que podemos aspirar en un plan de desarrollo generacional como lo quiere Obra. c Ojalá lo valoremos. Yo estoy, este,、eh, trataré de no dormir ni una hora para aprovechar entrenadores, mirar clubes, aprender cosas. Porque es genial. Ahora, de acá hasta el día 3 que jugaremos con, con Badalona, quiero insertarlo en la importancia que esto tiene. Para mí es este, algo muy grande, muy para, para aplaudir al club. En un esfuerzo que hacen darnos este, semejante competencia internacional, Madalona, Fonabrada, Murcia, Bilbao, Burgos、eh, y algún otro equipo más que se me está escapando, digo,、eh, Málaga, este, digo,、eh, se, se, ¿se mira y se estudia a los rivales o se va a fortalecer el espíritu de lo que quiere a h o r a para la Liga Nacional? El único rival que, que voy a poder este, mirar, porque vos, entrenador te vas a tentar, con tu cuerpo técnico vas a querer e s c a u t e a r para no cometer el mismo error el otro día. La posibilidad que tenemos es de, de Badalona, que jugamos un día y volvemos a jugar el otro día. Lo demás es meternos en lo nuestro, ni siquiera en la liga, meternos en qué podemos mejorar,、claro. este, en insertar dos extranjeros que van a llegar a España, insertarlo lo más pronto posible y jugando. Jugando y entrenando, porque vamos a entrenar. Eso va a ser este. Eh, eh, creo que el, el trabajo、eh, que vamos a tener allá, pero no hay nada mejor que trabajar,、eh, hacer un tremendo esfuerzo compitiendo con esos equipos y aprendiendo en el esfuerzo. O sea, estás aprendiendo a ese nivel. Creo que es un curso acelerado que, sí,、claro. que no todos los jóvenes, ni, ni todos los entrenadores,、no. lo podemos tener.、No. Entonces, es algo magnífico, es algo grandioso. Nero, bueno, la, la última y ya, ya te dejo.、Eh, Una gran gira, un, un, un buen aprendizaje para todos. Se viene la Liga Nacional. ¿Cómo va a jugar, crees vos, o cuál es la impronta que le va a dar el equipo de,、eh, al equipo el héroe romano?、Eh, un poco lo que, lo que he v i s t o hoy.、Eh, me gustan las defensas cambiantes, me gustan las defensas este, agresivas.、Eh, tengo que tratar de, de balancear el ímpetu que tienen, este, sobre todo mi perímetro. Tengo que tratarlo de que, de que se puede jugar. Ser、eh, agresivo defensivamente y en el ritmo de l juego, pero también tenemos que llevarlo a que、eh, yo t e n g o una filosofía que el, los juegos lo gana el que domina el ritmo. Que, el que tiene el, domina el ritmo en el juego, 25 minutos vas a ganar el juego, después la efectividad es otra cosa. Eso va a ser un, un gran trabajo, pero nunca dejaremos de, de, de ser este, agresivos defensivamente o concentrados, extremadamente concentrados defensivamente porque hay mucha juventud. Y, y si no te l a da la juventud, es muy difícil que, que conseguir muy d i i f í c lo l que yo, gracias a Dios y a los jugadores de Atenas en el momento, conseguí que, que semejante concentración para salir de aquel este, último puesto.、Eh, que ojalá que no vuelva a pasarle nunca más a nadie, ni a Atenas ni a nadie. Negro, gracias,、eh, lo mejor para la gira y bueno, seguir laburando, nos vamos a estar viendo. Gracias a vos, por favor, a través tuyo, porque no t r a más que un día de ver la selección. Un abrazo a todos los chicos en Bahía, al cuerpo técnico, un abrazo enorme. El deseo más grande para una nueva generación que, que están haciendo y que sabes que estoy a muerte. Este,、eh, siempre estoy mirando a ver c u a n d o terminan. El domingo vine en San Nicolás de ver mi U19. Me senté en la pantalla para, verlo, para ver los partidos. Así que a través tuyo, por favor, este, el abrazo y para todos ellos el éxito que tengamos en esta, en esta FEBA Cup que viene para, para nosotros, sobre todo para el cuerpo técnico, porque sé. Que parecido pero diferente, empiezan una, un desarrollo diferente con nuevos jugadores y una nueva selección. Así que、eh, el, el mayor lo es éxito. Y pasé por la origen, dije: Ojalá que Escola juegue en, en, en Córdoba, ojalá que Luis ya esté bien para Córdoba. Un pedido que le dije: No pido nada para mí, pido, pido y agradezco, pero pido para los demás. Gracias, Nero. Gracias a vos, un abrazo enorme.